La Zona Cero. Aquí estamos con nuestros monográficos Zona Cero y hoy creo que, que lo vamos a pasar muy bien como siempre. Por otra parte, porque la verdad es que Jesús y Carlos están que se salen, ¿eh? Están eh, cumbre, ¿eh? Están cumbre esta temporada. Pero mucho más hoy con este, una especie de top ten de supersticiones y manías, supersticiones generales. Ya veréis aquí lo que nos va a contar Jesús Callejo, y manías personales de, de personajes relevantes, manías eh, muy, muy, muy excéntricas. Bueno, pues eh, asunto para, para escuchar y para estar entretenidos un buen rato. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, veo que estás ahí cargando tu mini cañón, ¿eh? <risa> el mini cañón patapulgas. La verdad es que creo que va a ser un programa entretenido porque la verdad es que muchos oyentes eh, desconocerán sí. algo muy curioso y es que el ser un gran hombre o el haber pasado la historia o el ser un, un notable científico, poeta, escritor, orador, político no significa el estar libre de manías y supersticiones, pero hasta extremos increíblemente grotescos de los cuales vamos a contar unos cuantos. Así es. Eh, hola, Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Caramba, no, no. Te dije que vinieras vestido de amarillo. ¿No has querido? No. <risa> Empezaré por esa, precisamente. pues era tu último monográfico. Exacto. poco <risa> de verde, que también es, es un color supersticioso para algunas culturas. Pero vamos, si sí es verdad sí. que el amarillo se las trae. Oye, el, el, de, de, decían en mi tierra manchega, no sé si en otras, pero dice, el que de verde se viste por guapo se tiene o algo así, ¿no? Pues algo así era sí, así. sí. sí, sí. No, no. Pero caso, no pues es el es verdad, no ves? es el caso, ¿eh? No es el caso, lo he traído por prevención, más que nada. Bueno, yo creo, yo creo Jesús, que ya eh, desde el mismo instante que, que el hombre se hizo bípedo, sí. eh, yo creo que al día siguiente ya apareció la primera superstición, ¿no? Sí, está claro, la superstición es la religión malentendida. Claro. Es decir, eh, cuando hay superstición, precisamente cuando hay ciertas cosas que no se comprenden, entonces, pues por eh, la reiteración de, de un dicho, de una costumbre, incluso pues de algún tipo de leyendas que se han ido transmitiendo de, de, oveja, de oreja a oído, pues la gente piensa que eso es correcto y que hay que hacerlo así por si acaso, por si las moscas, ¿no? Pero está claro que siempre son costumbres irracionales, entendido en el buen sentido de la palabra. Es decir, no quiere decir que el que las practique la superstición sea irracional, sino sencillamente que no están sujetas a ningún tipo de coherencia y se pueden desmontar prácticamente todas las conocidas, ¿no? La de derramar la sal, la de romperse un espejo, la de que te cruce un gato negro, todas ellas tienen explicaciones históricas. lo que que pasa es que, en su momento tenían su lógica, pero luego al repetirse, de una forma desmedida, es decir, al perder ese razonamiento, pues han convertido en supersticiones que muy bien quedan como muy graciosas, el practicarlas y el hacerlas de vez en cuando, lo, de la, lo del martes, lo del 13 lo, o lo del viernes 13 mm. para el mundo aclusajón, pero no hay que darle mayor importancia porque yo por lo menos me rijo por esa premisa de que ser supersticioso da mala suerte. Y, y en el asunto de las manías, pues lo mismo, Carlos, eh, pues, to todos somos maniáticos. Todos ¿no? somos maniáticos, yo creo que he sacado ya, más es cierto que todos lo somos, el problema es cuando la manía se convierte en un obstáculo para el transcurso normal de la vida, de la vida diaria, es decir... Eh, ...las manías que todos tenemos no tienen mayor importancia... ...sin embargo... Cuando tú ya tienes una manía que te está afectando, pues bueno, al, al contacto normal con las personas, con tus vecinos, con tus con tus compañeros de trabajo, sí. con tu familia, entonces ese tipo de manías empieza a convertirse en un problema. Lo curioso o sea, es. Que... Jack Nicholson, en peor imposible, es el maniático, por ejemplo. Exacto, diría, ¿no? es el, el maniático perfecto. Es decir, el, no confundir con maníaco. No, <risa> no, no, no, no maniático. El maniático perfecto, que lo que hace es, actuar, es una persona que en principio tiene tal cantidad de manías que acaban perturbando incluso la convivencia normal con sus vecinos y con los que viven en su casa, porque ya exceden de lo que serían las manías habituales. Sino que las transporta mucho más allá. Pues imaginaros lo que puede ser eso cuando la persona que tiene las manías es un jefe de estado. Es un por jefe de estado, sí, sí, sí. Y vamos a empezar el top, eh, precisamente mm. por, por alguien. A ver, algún. Vale, yo quería empezar por Henry Cavendish porque primero porque a ver, un físico, un físico, un físico y un químico excelente, pero sobre todo porque tenía una de las manías más, una de manías más curiosas, de, mm. dos de las manías más curiosas de la historia. Era un excéntrico total y eso que él que vivió entre 1731 y 1810, o sea, prácticamente todo su vida en siluicio. Y los primeros años del 19, tenía una de las mayores fortunas inglesas de la época. Sí, sí, Cavendish tenía una fortuna enorme y entonces eh, gracias a ella podía mantener un nivel de vida muy bueno ah. incluso eh, tenía la capacidad claro, debido a su fortuna, de poder experimentar en todo lo que necesitaba para sus vamos, para sus ideas sin ningún problema entonces, dado que se lo podía financiar. ¿a grandes fortunas grandes excéntricos? Sí, a veces sí sobre todo, pero no necesariamente, o sea lo, lo curioso de la excentricidad y la manía es que se le puede dar a cualquiera, pero claro, en este tipo de casos en los cuales existe poder, dinero o fuerza política, pues claro, se convierte en un problema para todo aquel que se ...enfrenta con el maniático... ...porque eh, puede sufrir las <risa> consecuencias... ...por ejemplo, las sirvientas de Cavendish... Sí, qué, qué, qué, ...que bueno. es que él, básicamente... ...una persona terroríficamente tímica, tímida... ...bueno, siempre se, se le achacó su tartamudeo... ...pero realmente lo había llevado... ...a unos extremos de tal, de tal nivel que eh, se convirtió en una manía todo lo que rodeaba sus su in, su intentos desesperados para evitar el contacto con otros seres humanos hasta el extremo que si se cruzaba con una sirvienta en su casa la despedía de inmediato no podían cruzarse con él las sirvientas no se podían cruzar con él y los sirvientes se comunicaban con él por notas o sea por posit vamos por los, le ponían un posit y él le volvía con otro posit entonces así estuvo durante decenios porque era incapaz llegó a tal extremo a tal extremo de, de tener eh, falta de contacto con, los, con otros seres humanos que no era capaz de ordenar que le fabricaran cierto tipo de instrumentos para hacer las comprobaciones de, de las potencias de las corrientes que estado, con las cuales él trabajaba o para hacer cierto, cierto tipo de utensilios, hasta el extremo que decidió probar la, medir la potencia de las corrientes eléctricas consigo mismo calculando la fuerza por el dolor que le producían. <risa> que es uno de los grados de masoquismo científico más curiosos de la historia. No le fue sí. mal, ¿eh? Vivió hasta los 80 años, con lo cual. Sí, sí. Pero bueno, quiero decir que este y, tipo de personas, es decir, y ¿cómo mucha, se puede y ser? Con mucha chispa, al parecer. Sí, sí, sí, sí. Él cogía y como no quería, no se atrevía a hablar o no quería hablar con nadie. Entonces tenía que probar de alguna manera la potencia. Pensó que la mejor mm. manera era aplicarse a cargas al mismo y según el daño que le hacían sabían eran más fuertes o, más, o gran, más más o menos potentes. El gran físico Henry Cavendish, eh, bueno, pues en esos 80 años de vida despidió ese... unas cuantas sirvientas. Sí, sí, sí, sí. A todos los, eh, y a todos los eh, sirvientes que no querían comunicarse con él con notas. Y con notitas, con notitas. Bueno, pues esa es la primera manía que os podemos ofrecer. Vamos a una superstición así, en plan rotundo. Venga, así. hombre, yo creo que muchas supersticiones se dan en el mundo del teatro. Sí. Iba a contar la de Molière, pero bueno, yo creo que esa ya la hemos contado alguna vez, sencillamente referir que ese color amarillo sí. tan maléfico en el mundo del teatro y que por eso nadie se pone nada amarillo. por lo menos antes ahora ya, ¿no? Porque ya la gente pasa un poco de estas cosas. Pero que todo viene a raíz de la muerte de Molière en 1670 Pues en un acceso de todos bueno De tuberculosis y al final a las pocas horas De representar el informe imaginario Él muere con ese camisón amarillo A pesar de que luego le ponen una bata verde Por eso es curioso, el color amarillo Es en general un color maléfico En la escena, en el teatro Pero el verde es el color su, Perdón, el color supersticioso en Francia Pero no quería contar esa porque ya digo que más o menos es conocida sí, porque lo Y porque ya la has contado porque ya la he contado <risa> Pero bueno, iba a entrar en detalles Pero no Sino porque eh, hay muchas frases, eh, temas musicales, incluso palabras tabú en el mundo del teatro. Eh, y yo he cogido una que me parece bastante curiosa, ¿no? porque además esa, esa se sigue representando. Es un hecho contrastado que en Inglaterra da mal fario pronunciar la palabra Macbeth. ¿Ah? Eh, de hecho, cuando alguien quiere hacer alusión a esta obra de Shakespeare, la denomina la tragedia escocesa decir evítalo de Macbeth por si acaso pues eh, Sir Lawrence Olivier lo decía de una forma magistral ¿eh? lo decía de una forma magistral pero es verdad que hay como una especie de leyenda negra alrededor de esta obra eh, los viejos actores creen que las canciones de las hechiceras de Macbeth bueno una de las escenas famosas creen que poseen un poder misterioso de echar hechizos malvados y piensa que hay una especie de desgracia en esta parte de la obra, ¿no? cuando se representa. Incluso existe una leyenda urbana que asegura que todo aquel que interpreta el papel de Macbeth tendrá un sonado fracaso en su carrera teatral. Se comenta que la última víctima de esta especie de maldición ha sido Peter O'Toole, que no pudo triunfar con esta obra. Digo que todo es muy relativo, pero por mm. ejemplo en España eh, hay otra que no es Macbeth, pero que también tiene esta mala fama y es La Tempestad. La Tempestad, estamos hablando de una zarzuela de Ruperto Chapí con libreto de Ramos Carrión. Y, bueno, y no es que se evite representar en los teatros, sino que ni siquiera se puede decir su nombre. Empresario que la pone en escena, empresario que se suele arruinar. Oh, <risa> o sea, pues digo bueno, buenas advertencia. Que estas cosas sí, sí, sí, son pues, curiosas. Pues, pues mira, la eh, que eliminamos, ¿no? Eh, en los eh, proyectos. Mira, mira, Carlos y yo que pensamos eh, coproducir, ¿verdad? La, la cosa esta que ya ni digo el sí, nombre. Sí, eh. No digas el nombre por si acaso... pues no la producimos. Pues no, nos vamos a dedicar a coproducir las corsarias. Sí. ¿eh? Que tampoco está mal. No está mal. Soldadito tú. Bueno, <risa> <risa> bueno a ver. Segunda manía, de pues, hablar de Gaspar Balaus. Gaspar Balaus era un orador, un médico y un poeta del siglo XVII, al cual su brillantez no le impedía el tener una manía terrible, una manía terrible que como luego veremos le costó la vida. Esa manía terrible es que estaba convencido de que le estaba hecho de mantequilla Entonces como estaba absolutamente convencido de que le estaba hecho de mantequilla Se pasó toda su vida reviviendo cualquier fuente de calor O sea, una chimenea, <risa> un fuego, el sol Porque estaba convencido que si se acercaba se iba a derretir sí. El caso es que un día que, que bueno, que, es que se quedó en la calle Un día muy caluroso, que apareció un sol a esos misericordes, No pudo soportarlo y pensando que, bueno, que se fundía de un momento a otro Se tiró un pozo donde murió ahogado <risa> <risa> o sea, que tiene razones más que justificadas para hacerme al, al sol, porque siempre que aparece el sol puede caer en un pozo Bueno, pues el hombre de mantequilla, le podemos sí, sí, sí. llamar a este personaje Más supersticiones, vamos a por esa segunda superstición Venga, pues ahora vamos a otro ambiente muy relacionado con el teatro Que es la, la melodía, la música, e incluso las obras musicales, ¿no? Y... Y lo digo porque es cierto que así como hay obras de teatro que parece que están encaminadas al fracaso, también hay melodías consideradas de mal fario, es decir, que interpretarlas, pues acarrea desgracias, o bien para los músicos, incluso para las personas que lo escuchan. Por ejemplo, hay unas cuantas como la barcarola de los cuentos de Hoffmann, de Offenbach, pues dicen que está, eh, bueno, pues con una especie ya te digo de de mala sombra, no, para aquellos que han interpretado alguna vez. Eh, la, la barcarola, y mira que es una música preciosa, por cierto. También se dice lo mismo de Adiós, muchachos, este tango, que comenta la leyenda, que no es verdad, pero bueno, comentaban que es la que tocaba la orquesta cuando el Titanic chocó contra el iceberg. Cosas de este tipo son muy curiosas, pero hay una de ellas. Volvemos otra vez a otra zarzuela, sí. eh, en este caso La leyenda del beso, zarzuela española, con música de Sotuyo y ver por cierto, también preciosa esta zarzuela, que hay una romanza que debe cantar el barítono con funestas consecuencias para él, por lo general. <risa> eh, vamos a ver, vamos a ubicarnos un poco en la escena, porque yo creo que es interesante. la escena hay un personaje femenino, es una gitana llamada Amapola, que es la Soprano, que lee unas líneas, las líneas de la mano del conde Mario, que es el barítono, que, bueno, que le ha dejado dormir en sus territorios. Invoca a los dioses del zodiaco y le dice que el amor que él va a conocer, le va a dar la vida y ese mismo amor le va a dar la muerte. Esto es lo que canta la romanza, ¿no? Sí. Bueno, en los años 30 y 40 se dio el caso que varios barítonos morían en oscuros accidentes después de representar la leyenda del beso. Y de ahí procede esta superstición tan reciente hasta el extremo que este fragmento de la zarzuela, en algunos casos, No se, no se representa. Es decir, sí se representa la leyenda del beso, pero no esta parte donde la gitana llamada Amapola pues hace esta especie de interpretación quiromántica de las manos sí. del barítono. Bueno, verdad o mentira, el hecho es que dentro de esos ambientes o sea se que... corre esta creencia de que ciertas melodías, ciertas romanzas pueden o ocasionar pues pequeños desastres. O sea, los barítonos ya exigen en el contrato, por favor, que sí? no cantar la romanza de, de la cola de de de de esta de la mano. Por si acaso y además es curioso porque hablan también de la muerte, ¿no? De entonces para sí, sí, claro, sí. que se muriera unos cuantos pues es lo que acarrea este tipo de cosas, ¿no? Que lógicamente pues nunca están contrastadas bueno. con eh, bueno pues con la estadística porque se ha representado muchísimas veces y los barítonos por suerte pues siguen ahí teniendo larga vida. Sí sí sí bueno pues nada la, la música maldita también bien. Eh, a ver, Carlos, otra manía. Pues vamos con la reina Cristina de Suecia. Hombre, la reina Cristina. Porque además es una, una manía que ha dejado ha dejado huella en la historia y que se puede comprar todavía hoy. Mujer rotunda, ¿eh? Qué, gran, qué, qué gran esgrimista, además. Sí, sí es bueno, que... la reina Cristina de Suecia, como tuvo hija del trono y luego acabó convertida al catolicismo, es una sí, historia sí, sí. bastante Y una extraña. gran coleccionista. Una gran sí. Coleccionista. Y además fue una de las personas que se preocupó por, eh, por bueno, por eh, todo, a seguir avanzando, seguir incrustando sociedad dentro sí, del mundo sí, sí, occidental. Sí, sí. de Occidental. Sí, de hecho, sí. de asilo de Descartes. Bueno, sí, sí. es una persona Felipe, culta. Felipe V compró la colección una o parte de la colección uh -huh. de Cristina de Suecia y fue a parar a la Granja al Palacio de Ajá. la Granja sí, sí. era una persona culta en su época y sí. bueno más conocida en España sobre todo por la película de los años 30 en la cual hay una fantasía protagonizada por Greta Garbo, Greta Garbo la sí. cual se enamora del en embajador español bueno, pues, una historia no, no, pintoresca en realidad Cristina de Suecia como todas las personas de su época odiaba las pulgas cosa normal porque todo está lleno de pulgas y chiches sí, sí, sí. de hecho en, en la época en que reinaba Cristina de Suecia pues bueno no había probablemente ni una sola tasca hostal o mesón en Madrid por, por un ejemplo cercano que no tuviera chinches o pulgas era general Pero eso, Cristina de Sociales ya tenía tanta manía que no sabía qué hacer contra ellas y decidió y dio la orden, para eso la reina, de construir un cañón en miniatura de unos 15 centímetros que eh, tenía diminutas balas con las que disparaba una y otra vez a cuanta pulga se ponía a su alcance. <risa> y semejante disparate de cañón todavía existe y se conserva así sí, en el Arsenal de Estocolmo es una cosa totalmente absurda y dispara porque sí, sí dispara perfectamente pero imagina, sí claro, es un cañón de bancarga y le disparaba pequeñas pedorretas como, como pequeñas pildoritas para así que eso le pegaba una pulva la verdad es que no deja de ser una excentricidad absoluta pero bueno eso es lo que tenía ese rey, rey absoluto hombre, eso, algún cortesano pelote, pelotillero pues eh, uh. seguro que cuando disparaba el cañón decía majestad se ha cargado a tres <risa> <Probablemente>. <risa> yo creo que puedo asegurar que no se mate una pulga con eso, ni casualidad. Es una, una manía, una manía muy muy sueca. Cristina de Suecia con su mini cañón de 15 centímetros. Matapulgas. 15 centímetros. <risa> Matapulgas. Mata. <risa> supersticiones Vamos con el mundo del toro. También, ¿eh? Qué mundo más supersticioso. El mundo de los toros como todos sabemos es... ...está muy cercano a la muerte... ...es fin, es las supersticiones de todo cuño... ...y mucho más en el torero de antaño... ¿no? Sí. ...entonces quiero citar solo algunos ejemplos de antaño... ...también los conozco de ahora... ¿no? ...pero bueno, por si acaso... ...para que nadie se moleste vamos un poco a algunos ejemplos... ...muy representativos de ese torero de antaño... ...que también era como... ...mucho más, más auténtico... ¿no? ...como dicen los entendidos... Pues ...hay un caso de una anécdota... ...de un terror gitano llamado Manuel Díaz... ...el Lavi... El el Lavi, Lavi. ...que añadía a sus contratos la siguiente cláusula... No torear toros negros. ¿Toros negros no? No. <risa> cúchares, fíjate, gran cúchares, ¿no? Cuando se habla del arte de cúchares siempre se refiere al arte del toreo. Sí. Le tenía horror a ciertos toros, ¿no? Por ejemplo, los salineros o los de color azúcar y canela. Y a él se debe esta frase, yo creo que de proverbial humor, ¿no? Que se ha repetido con cierta subididad. Decía, eh, de todas las suertes del toreo, la suerte más importante es que no te coja el toro. Claro. No, efectivamente no, no, no. yo creo que con ese ese razonamiento aplastante que tenían estos toreos bueno, el no, caso no, no, de Cayetano, Sant, Cayetano San Cayetano, Cayetano San. San desde días antes de la corrida comentan, evitaba pisar una losa redonda Esto no le pasaba un poco como al de Peor imposible, que tenía miedo sí, de pisar sí, siempre sí. las juntas de las baldosas. Sí, sí. pues un, También Samuel Johnson, un escritor, tenía la misma manía incluso de ir tocando también las farolas. Y, por citar solo otro caso, ¿no? el caso de Rafael Molina Lagartijo, creía, sin embargo, fíjate, que si algo se te escapaba de las manos que caía al suelo antes de entrar en la plaza, que era un síntoma de, de buen agüero, o sea, que era algo positivo para él. ¿no? Sin embargo, Rafael Gómez Ortega, el gallo, famoso por sus espantas, mm. un moscardón negro revoloteando por su habitación antes de salir al ruedo, le mosqueaba sobremanera el famoso Moscardón. O sea, que este tipo de cosas eran curiosas, se pueden contar muchísimas más, ¿no? Pero creo que como muestra sirve este, claro. este tipo de ejemplos. Y sí que nos da un poco idea de que cualquier cosa que tenga que ver con este mundo ¿no? del espectáculo, del toreo del teatro, pues hay que tener siempre mu mucho cuidado con pequeñas cosas que para otras personas pasan desapercibidas pero que para ellos puede ser, bueno, terrorífico o, o todo lo contrario, o mm. bastante proverbial Pues nada, la cosa está del toreo que a mí me resulta muy pintoresca, ¿verdad? Sí, es ¿verdad? como arqueología viva, ¿no? Los ves ahí parece que son del siglo XVIII ¿verdad? Sí, y cuando sí, hablan, sí. como actúan como viven, ¿no? Y además con muchísimo simbolismo alrededor de ellos, ¿no? Sí, eh... con esos disfraces que se ponen Bueno, sí, Rafael de Paula siempre utilizaba capotes de vuelta azul, vistiendo por lo general de negro Zabacho. o sea, que tengo que decir que sí, sí, era sí, sí, su, sí. su indumentaria que le daba buena suerte, no se ponía otro tipo de colores. Bueno. No, no, yo lo, lo veo como una, cosa, como una curiosidad histórica. O sea, sí, ah, no, no, y es verdad, y es histórico. Ahí, sí, hay bueno. mucha historia y mucho simbolismo, lo que, lo que ya no hay en el toreo moderno es precisamente ese tipo de cosas, es decir, se pierde el rito y se va más a la matanza, se va más a la sangre. Mm. Entonces, bueno, pues algún día hablaremos un poco de, de esas consecuencias ancestrales que tiene el toreo, de cómo se cómo empezó y cómo ha sido malinterpretado pues con la suerte taurina de ahora, ¿no? Pues nada, y los la cosa de los toros, que nos ha tocado en suerte Carlos, que qué se le va a hacer. Sí. <risa> a ver, manía. Bueno, manía. vamos con una manía, una manía gorda la que tenía la zarina Isabel I Petrona, la hombre, hija de Pedro no, el Grande. Hombre, por Dios. Eh, tenía una obsesión era una Los hombres persona, Aparte de los hombres, es verdad, ser, además ser amante Bueno, pues es una, una pequeña anécdota es que se, Bueno, ser guardia de corps de la zarina Isabel Era sí. el mayor riesgo del mundo Porque se sí. encaprichara contigo sí, sí, acabas sí. en Siberia y además después, Porque luego enseguida es que, se encaprichaba Era algo terrible sí. Bueno, aparte de eso, como soberana absoluta y ultrapoderosa Tenía una pequeña manía La manía que tenía es que no soportaba que se la viera eh, por diversas personas a lo largo del día, siempre vestida de la misma forma. Entonces llegado a tal extremo, porque fue aumentando, según se iba haciendo mayor iba yendo peor la manía, Que llegó al extremo los últimos años de su vida que intentaba cambiarse como mínimo en cada noche, es decir, en los actos que había después de la cena eso, como mínimo tres veces de vestido. Sí, sí, sí. La consecuencia es que claro, cuando murió tenía eh, calculan unos entre 5 y 10.000 vestidos acumulados. Sí, sí, pero era una época muy excéntrica en la Sí, sí, Rusia, por supuesto, pero ahí. es que ella tenía que ser más excéntrica que todos, sí, porque sí, sí, era la zarina, sí. además era zarina y soberana absoluta. Sí, sí. De todas maneras, sobre esto, esto casi enlaza con la de Jesús, es muy común el que el que determina que las personas tengan, ¿no? no solamente personas poderosas o influencia, sino que es una de las manías más habituales en que las personas tengan manías relacionadas con el vestir. Por ejemplo, como el vestir de determinada forma en un determinado día. Por ejemplo, dicen que Jonathan Swift vestía siempre de negro el día de su cumpleaños. Solamente. Sí. Son pequeñas manías y, y rarezas que tiene prácticamente todo el mundo que se convierten en una pequeña pesadilla cuando el que lo hace es un, un jefe de Estado o alguien mujer. poderoso. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, ahí está Lazarina Isabel, una mujer también eh, muy contundente ¿Sí? De, sí, sí. de la historia rusa que elegía muy bien eh, sus amoríos. A ver, otro... Vamos a mezclar ahora sí. manías y supersticiones. Vamos sí. a hablar del fútbol. El fútbol. Te <risa> veo muy mundano, Jesús. Estás con el los toros, el fútbol... Sí, sí, sí, sí, porque como ya la parte histórica ya la va poniendo Carlos, a pesar de que todo esto sí, forma sí. parte de la historia, pero sí, lo del fútbol sí, porque además eso le pillará de muy cerca ¿no? a muchos de los oyentes, y lo saben además y podrán citar varios ejemplos, pero yo voy a desgranar unos cuantos que me parecen bastante significativos. Por ejemplo, ya sabemos que a la hora de ganar un partido y salir triunfador del campo de fútbol, pues muchos profesionales recurren a las más insólitas prácticas. ¿no? Por ejemplo, hay jugadores que se santiguan, el caso de Donato. Hay otros que celebran los goles de manera determinada. Acordaros digo, Sánchez, ¿no? Que daba una voltereta. Uy. Otros aparecen en la foto siempre en el mismo lugar. Caso de Fernando Hierro. Otros pisan el césped del terreno con la pierna derecha. Casi todos. <ríe> Así que aquí no te falta decir nombres. Otros se tocan el interior de las medias al salir al campo. Uno que lo hacía era Miljatovic. Otros juegan con tobelleras blancas sobre las medias. Caso de Zucker. O salen en el último lugar al campo. El caso de Simeone. Pongo ejemplos un poco porque es curioso ¿no? que casi siempre todos ellos se parecen un poco a los toreros, a pesar de que estamos hablando de disciplinas totalmente diferentes, pero siempre con esa manía sí. que les puede otorgar el triunfo o el éxito. Hace unos años, cuando no había tanta publicidad, ¿verdad? Porque sí. ahora te hacen las botas casi ya con, el, con la pancarta, ¿no? Uh -huh. Pero había muchos delanteros que no cambiaban de botas jamás. Porque sí, pensaban sí. que cambiar de botas suponía, pues, eh, dejar de meter goles. Sí, es verdad. Y sobre sí. todo, siempre que ganaban. A lo mejor cuando perdían se lo pensaban, pero lo pensaban. siempre que ganaban eran las mismas botas, se incluso bien. las mismas medias. Sí, sí, sí, sí. <ríe> Mira, fíjate, el caso de ...el portero Ricardo Zamora... ¿no? Fíjate, ...el gran portero... Sí. ...dejaba siempre un muñeco junto al poste de la portería... ¿eh? ...y utilizaba... ...una gorra de maquinista... <risa> jamás lavaba el jersey blanco... ...después de una victoria... ¿A que no se, no se lo no, ...son pequeñas cosillas de estas... Que, bueno, que, visto desde fuera parecen tonterías, pero que el que lo hace incluso muchos de nosotros, ¿no? Y nosotros los que estamos ahora aquí, creo que tenemos también esas pequeñas manías que nos damos importancia, el hecho de llevar algún amuleto, algún talismán, sí. alguna medalla, algún sí, anillo, sí. eso también formaría parte de ese tipo de supersticiones. Pero bueno, en este y caso esa, es importante. Esa sí. leyenda urbana, ¿no? Sobre Isabel la Católica, eso que sí, se dijo que sí, no se también, quitó la camisa jamás hasta... Otra, otra falsedad. Sí, pues, sí, sí Yo sí. creo, en cambio, que vamos a poner uno cercano a esa la Católica, que sin embargo es cierto. A ver. Porque fue rey de España y porque también tiene relación con las camisas y en lo Felipe V... ese perturbador que tuvimos después del tarado de su antecesor <risa> porque qué anda que también, también no sé. <risa> sabéis que según se fue haciendo mayor moría en 1746 fue fue a peor decir, fue cada día era más misantropo más más misantropo, más, sí. más dejado más extraño más cada vez era más complicada su vida bueno de hecho acabó prácticamente loco sin embargo eh, hubo un, un, una fecha y un momento en concreto que parece que es una especie, fue una especie de detonante de toda una cadena de manías que ya no la abandonaron nunca. Y es que el 4 de octubre de 1717, cuando cabalgaba por la mañana, pues eh, sintió o creyó que el sol le atacaba. Entonces, desde ese momento llevó un proceso de generación en el cual lo primero que hizo es no dejarse cortar por nadie el cabello ni las uñas, porque pensaban que si se, él pensaba que si se lo cortaban, sus males iban a aumentar. Entonces, las uñas de los pies le crecieron tanto que prácticamente no podían andar. Entonces se mordía todo el tiempo los brazos por la ansiedad Y llegó a pensar, a pensar que estaba muerto Y llegó a preguntar a, a los guardias de corps Que por qué no lo habían enterrado dado que estaba muerto horrible, Entonces el, el caso de degradación Llegó a tal extremo que estaba totalmente convencido Que las camisas le podían envenenar Las camisas, lo que parece increíble y absurdo Hasta el extremo de que esto, y si es, es verdad No se cambió de camisa en un año entero Y cuando finalmente le convencieron a los médicos de la corte Que tenía que cambiarse de camisa aunque eso fuera por su salud Aceptó hacerlo siempre y cuando que fueran camisas usadas De su mujer Isabel de Parnesio <risa> Ay, señor, eh, por favor, que nadie me, me vuelva a hablar mal de Carlos I y de Felipe II, ¿eh? Con todo eran perfectos. Sí, sí. <risa> <risa> bueno pues eh, ya terminamos o. Pues, eh, ya tengo una a ver, a ver. aquí dentro. Yo de quería los... contar una animalita, sí, sí, una sí. del mundo del ajedrez. Venga vamos o sea, a ver. para el final. Venga, la última, mi sí, quinta sí. superstición. La tuya y la porque de tiene algo que ver también con un episodio histórico. En este caso os acordáis de la rivalidad que hubo entre Anatoly Poz y Víctor cornoch sí. uh -huh. Bueno pues eh, ya sabéis que Kornovich era apodado el terrible ni más ni menos, ¿no? Y hubo un encuentro entre ellos que se dirimió en el torneo de candidatos celebrado en Badio, en Filipinas. Estamos hablando del año 1978. Bueno, aquí hubo de todo. ¿eh? Hubo escándalos, supersticiones, yogures y gurúes y gurúes, me explico. En resumidas cuentas el disidente Korsnoy pidió jugar bajo bandera suiza en aquel momento, país donde entonces vivía los soviéticos le propusieron una bandera blanca con la inscripción patria <ríe> para que quedara claro que no le, no le caían bien el que se marchara ¿no? de su país y él sugirió una tercera ...con la hoz, el martillo y la siguiente frase... ...yo me escapé... o sea que ...eso ya era el caldo de cultivo... ...del torneo de Baglio... ...bueno, el hecho es que al final jugaron sin banderas... ...Karpov pidió que le sirvieran yogures... ...durante las partidas... ...cosa que Cornoy vio como una amenaza... él pensaba que podría tener mensajes en clave... ...dependiendo del sabor, del sí, envoltorio sí, ...y la hora de sí, consumo... Si son de o plátano sea, o de fresa sí, ...exactamente... ...bueno, además Karpov bueno. contaba en su equipo... ...con el famoso parapsicólogo el doctor Zúcar que se sentaba en la tercera fila con la intención de influir con las ondas cerebrales a Cornoy. Sin embargo, para desalojar un poco estos mal, este malfario, lo que hizo Cornoy es que contrató a dos miembros de la secta Nanda Marga para que se colocaron justo al lado de la delegación soviética, vestidos de naranja y sentados en la posición del loto. Y así eso, contrarrestar los efectos, o los efectos, bueno, las influencias negativas del doctor Zucar. Resumidas cuentas, al final sabes que salió derrotado Cornoy, su familia fue liberada, pero todo este tinglado de supersticiones, de, de males de ojo, de los yogures que se supone que eran mensajes, incluso de esas ondas cerebrales que se mandaban de una forma adviesa al contrincante, genera muchísima política, mucha polémica, mucha literatura muy divertida y se ha convertido en una de las partidas de ajedrez más tensas y yo creo que también... Más graciosas de toda la historia de la, de la historia. Genera. Y rematamos, eh, Carlos. Bueno, con dos, dos asuntos de manías. Por ejemplo, sí. fíjate, Baruch Spinoza, el gran filósofo del siglo XVII, de origen portugués, que vivía en Holanda, tenía la manía como diversión de cazar arañas para hacerlas luchar entre sí. Muy bien. Entrenaba arañas para lucha. Eso lo hacíamos nosotros en el barrio. Eh, y... con, con las <risa> pues mira, mira, <risa> qué, ilustre, qué ilustre tradición. Y, y, por ejemplo, Richelieu vivía rodeado de gatos. Estaba obsesionado con los gatos. Tenía centenares de gatos a su alrededor y dos cuidadores, de las que hasta conocemos el nombre, y los alimentaba con paté de pollo. Entonces los gatos le tenían le, le hacían prácticamente de, de compañeros porque vivían alrededor suyo y también servían entre otras cosas para probar la comida que probaba no se hubiera que no supiera no por si hermosa estaba envenenada. <risa> Entonces, la, el, la manía de los gatos iba a ser de tal naturaleza que tenía toda una estancia de, diseñada específicamente en el palacio en el que vivía, única y exclusivamente para, para, bueno, alimentar y mantener a toda la población eh, la gatuna que tenía su alrededor. ¿Y, ¿Y este quién era? Richelieu. Ah, el cardenal. Sí, el cardenal Richelieu vivía rodeado de gatos, a los que eso, mira, sobre todo a mí me lo que, siempre me extrañaba esta noticia del paté de pollo. Y, sin embargo, Napoleón sí. tenía manía de los gatos. Sí, <risa> Napoleón <risa> tenía manía de los gatos, efectivamente. <risa> Richelieu era un hombre lúcido. Sí, sí, era tenía un hombre lúcido, pero eso... Algún defecto, como, por ejemplo, su, su odio, su contra España, ¿verdad? Sí, que nos, joro, nos jorobó, ah, pero bien. Pero bien, pero bien. Pero bueno, lo de los gatos, pues eso nos hace sonreír cuando pensamos en él. Sí. Bueno, pues eh, gracias, Jesús Callejo. Toma para ti este gatito, un gatito negro, ¿eh? ¿Te bien, gusta? ¿eh? Eh. No esperaba otra cosa. Hombre, si le, le puedes acariciar porque es de escayola, o sea que no tiene ningún uh -huh. problema. Y el que esté tuerto, Bueno, eso es, es por un, alguna intención? un detalle del, del, del artesano. Tengo aquí al doctor Zúcar. <ríe> gracias, Carlos Canales. Para ti este cañoncito. Toma, te he traído un cañoncito. <ríe> Matapulgas. Matapulgas y matachinches si fuera menester. ¡Qué bien, qué bien! Gracias. ¿Eh? Puedes accionarlo porque mediante la pólvora... Oye, es un poco valiente esta la bancarga. ¿No tienes una pequeñita? <ríe>